Hace muchos años, en un país lejano, vivía un príncipe y un rey. El rey quería probar la valentía de su hijo. Entonces, un día, llamó a tres consejeros para que le dieran consejos. Ve buscar al árbol de la vida una manzana, manda a tu hijo a buscar el anillo de la verdadera felicidad, ve y busca en el palacio del rey Mendoza el espejo de la verdad entonces, mandó a su hijo a que vaya a buscar los tres elementos pedidos, a la noche cuando estaba, por irse a dormir estaba muy nervioso, así que en eso apareció una hada, y le dijo no estés nervioso, yo voy a estar con vos y te guiaré, y le, le dio un carismán para que cuando esté nervioso, lo frote, entonces el príncipe a la mañana siguiente partió andando a caballo iré hacia buscar la manzana de la vida entonces el príncipe fue a buscar la manzana de la vida cuando llegó a un jardín frotó el animal y salió el hada el hada le dijo tenés que ir a buscar la manzana y se la señaló ahí está la manzana, la voy a agarrar en eso Salud. Entonces flotó el calismán y apareció el hada. A cuando apareció el hada, eh, desaparecieron todas las abejas y se le fueron las ronchas. Siguió cargando y decidió pasar la noche en una granja. Entonces la granjera le dijo ¿Qué quieres? ¿Podría quedarme esta noche a dormir? ¿Así mañana puedo ir a buscar mis, mi tercer objetivo? ¿Y mi segundo? Sí, claro, ve por allí que hay una cama. Entonces el príncipe se fue a dormir. En eso, tocaron la puerta. Y llegó un viejo que estaba muy enfermo y tenía el pelo blanco y la cara arrugada. <coughs> Hola, ¿qué necesita, señor? Ne necesito quedarme a dormir. Bueno, pase por aquí que le voy a dar una sopa para que se caliente y después ve a dormir. Y una manta también. Ok, gracias. Siéntese por aquí Entonces el viejito fue y se sentó al lado de la chimenea para calentarse A la noche cuando el viejito estaba durmiendo y tosía El príncipe no se podía dormir y entonces apareció el hada y le dijo Ve y dale la dale la manzana al viejito para que se mejore Toma, la manzana de la vida Gracias De nada Entonces el viejito se Con cada bocado que daba, se empezó a mejorar. Gracias, ahora tengo volví a tener 40 años. Toma, este es el anillo de la felicidad. El me dijo que te lo dé. Gracias. Y siguieron dur durmiendo. A la mañana siguiente, el príncipe se levantó y se fue a seguir buscando el último objeto. Después, cuando llegó, vio a lo lejos el palacio del rey Mendoza. Y cuando estaba en la entrada, tenía mucho miedo y agitó el calismal y salió el hada. No tengas miedo, puedes te pasar tranquilamente, ve despacio y lo lograrás. Gracias, hada. Entonces, llegaron al palacio del rey Mendoza y los guardias preguntaron. Se preguntaron quién era y él les dijo que él, él era el príncipe Mendoza. Atila y quería ver al, al rey Mendoza. Hola, príncipe Atila, ¿qué buscas? Estoy buscando algo que supongo que tú tienes. Tengo todo, los caballos más rápidos del reino, oro, un palacio y el amor de todos y riqueza. Lo único que me falta es la felicidad. Tengo el anillo de la felicidad. Toma. Entonces se lo aprobó y empezó a sentirse bien feliz por toda la sangre. y Nunca había sentido este tipo de felicidad. ¿Qué quieres a cambio? Y quisiera el espejo de la verdad. Toma. Cuídalo. Gracias. En, entonces se fue galopando hasta el castillo de su padre y en medio del camino se encontró con un dragón. tenía una chica. ¡Ay, por favor, no me comas! ¡Voy a rescatarte! tan Gracias. Sube al caballo. Y entonces la princesa se fue galopando al palacio del padre del príncipe. Cuando llegaron, el rey le dijo, solo has traído una cosa. ¿Y las otras dos? Bueno, para conseguir el espejo tuve que que hacer un varios trabajos y tengo una larga historia que comentarte cuéntalo cuando conseguí la manzana de la vida para pasar la noche fui a una granja y me dejaron pasar a dormir más tarde vino un viejo que estaba muy enfermo y yo le di la manzana para que se sienta mejor rejuveneció 50 años ese viejo me dio un anillo que era el anillo de la felicidad. Así que fui hacia el castillo del rey Mendoza. Cuando llegué allí, él me dijo que tenía todo, excepto una cosa, felicidad. Entonces le di el anillo de la felicidad y él me preguntó qué quería a cambio. Yo le dije que quería el espejo de la verdad y así vine hasta acá. Bueno, eso está bien hecho licitaciones y muy bien hecho al rescatar a esa chica y matar al dragón entonces el, el príncipe se abrazó con el padre y se dieron, y el padre se dio cuenta se dio cuenta de que el hijo ya era demasiado valiente para poder vivir solo y salir del palacio Ahora vos, sofía gonzález chiape narradora y Y la chica que había atrapado a él, el dragón. Nazareno Tometa, los reyes, el rey Mendoza y el papá del príncipe Atila. Nicolás Fernández May, príncipe Atilas. Martina Díaz-Oblé, hada y consejero. Araceli Viduzzi, consejera y granjera. Y Manuel Weisgold, viejito y dragón.